también nos va a estar comentando un poco eh, las actividades que se van a estar llevando a cabo con los con, el, con el inicio también las inscripciones de los juegos eh Inter eh, Inter de invierno juega, ¿cómo se llama? Se lo comentamos un poquito. Saludos, bueno, buenos días para ustedes, para la, la gente de estudio y la, la audiencia, la verdad que sí, eh el programa Vierma Juega tiene un montón de, de, de diferentes eh, tipos de actividades. Unos éteros de interrepartición, por ejemplo, que son los juegos escolares, los juegos rionelinos. Este fin de semana también el tema de los adultos mayores que se son sonarán acá en Vierma. Este, así que, bueno, una parte de estos juegos ya comenzado que son aquellos deportes que por ahí convoca mayor cantidad de gente y se necesita mayor tiempo para que tengan más juego Pero bueno, eh, hace una semana más o menos comenzaron las inscripciones para que todas las eh, reparticiones eh, del Estado, obviamente, puedan ser este partícipes de estos juegos que ya tienen muchos años este, de, de trayectoria, así que, bueno, la, las inscripciones eh, son para las actividades que nos tiene acostumbrado como es, bueno, Ñuco, futsal Básquet, eh, Pesca, Duatrón... Eh, bueno, son todas las actividades que llevamos adelante en el marco de, de poder también ofrecerle una actividad deportiva aquellos eh, empleados eh, públicos, digamos, y de del Estado y de diferentes reparticiones que, que, bueno, que está bueno también que hagan actividad física y deportiva. La inscripciones entonces, para esta segunda parte de los jueces, se llegar a decir, ya están abiertas. Sí, hasta acá, cuándo lo podemos encontrar. Eh, eso está en la página del municipio, encontramos en la página del polidema, ahí está este, la página donde van a el correo oficial, por ahí después, después de que cierren las inscripciones, que es la semana que viene, Eh, la, la primera semana después de las vacaciones eh, bueno, se hace una reunión con todos los delegados de las diferentes reparticiones y bueno, ahí se acuerda eh, como el reglamento si hubo alguna modificación respecto a otros años pero bueno, básicamente sigue siendo la misma y quiero preguntar también por el rango horario de los que pueden llegar a participar de estos juegos el el rango de a ah, todo aquel que, que esté en la repartición pública 18 años en adelante, me imagino porque son cuando se puede contratar, digamos, así que va hasta personas 64 porque si el chico se jubila, ¿no? Pero bueno, va hasta 60 las mujeres y 65 los varones, no no tenemos una franja sino que eh, en realidad es darle una, una una posibilidad de que tenga una actividad recreativa y deportiva, porque es reglada, digamos, cuando es recreativa no tiene pues ya, básicamente son las poder participar en Sí, es buena, como siempre, la recepción siempre es buena, la, la esperan las diferentes repeticiones, generalmente comenzamos en el segundo semestre tipo de juego, pero bueno, este año decidimos comenzar un poquito antes con algunos deportes porque para darle un poquito más de juego, porque a veces la eliminatoria, eliminatoria directa, digamos, jugaba una sola vez y quedaban afuera, la idea fue ofrecer una, una propuesta... Eh, Nueva, donde se pueda jugar y donde haya más, más tiempo de, de recreación para el personal administrativo. Entonces, para quienes también se quedan que inscritos, una parte de los votos, a través de la cuenta de la página de la municipalidad? Sí, a la página municipalidad, ahí figura el formulario, sí, el formulario y el correo donde deben mandar la inscripciones. Igualmente, los delegados de las diferentes reparticiones pueden ser lo mismo, así que ellos ya tienen la información. Imael Bamonte es el profe que tenemos a cargo de de estos juegos, es el mismo que lo viene haciendo hace más de 5 años, por lo menos la gestión que nos ha tocado estar, así que ya tiene el número de Ismael, se van comunicando con Ismael, y bueno, la verdad que estamos nosotros también ansiosos de esperar este, una nueva edición. Quiero consultar también, la última, para cerrar, el tema de cómo arreglaron el tablero de básquet de acá. Sí, el tablero de básquet se rompió hace más o menos por semana, eh, se pudo mandar a comprar, eh, ya hemos, este es el cuarto que reparamos, eso tenía un vidrio templado, el cual ya hoy tiene un costo totalmente elevado y, y complejo de conseguir y trasladar, así que se le ha comprado un policarbonato cristal de 10 milímetros, eh, el fin de semana se iba a colocar el sábado, no se pudo colocar porque la maquinita, porque es, es muy pesado, entonces se le con una máquina, eh, lo tenemos acá en el anexo, así que ahí me dijo Juan Casabay, que es el subsecretario de, de Espacios Públicos, que es el que nos da la maquinita y nos nos facilita, me dijeron que entre mañana y pasado ya se colocaba el talidad, pero bueno, es una... Es, una, es un gasto, yo lo, lo, ya se lo dije a por ahí a algunos colegas, que es un gasto porque me hice una inversión. Eh, por cuarta vez ya estamos colocando este tipo de, de accesorio y obviamente es un lugar que si uno pasa la tarde siempre están los chicos jugando, chicos y grandes, ¿no? Familias jugando, eh, tirando largo aunque sea, no jugando de forma deportiva, pero sí tirando a largo. Así que ha eh, eh, pedido el intendente, pidió que lo reparemos cuanto antes. Bueno, fue lo que lo que hicimos. Ustedes saben que comprar en municipios complejo y que salir a a pedir presupuesto, nos tienen que traer, bueno, eh, ya el tablido está cambiando, ya están para colocar, así que creo que, según el, el dicho de Juan, mañana pasado tenemos colocando. Entonces que vengan a jugar, pero con responsabilidad también. Sí, sí, la gente que lo viene a usar lo cuida, ¿eh? Eh, son aquellas que se dedican a vivir de noche generalmente, porque siempre son entre las lo que hemos tenido por ahí, algunos relatos de la del domo que tenemos, ahí hay un domo cerca que es del 911, Eh, se ve movimiento y después de ese movimiento resulta que está roto, o sea, tampoco se puede identificar la persona en el vehículo porque está un poco más lejos, pero bueno, la verdad que gente que evidentemente no no, no le da valor a, la, a las cosas, no le da valor, y lo que no sabe él o ellos es que, directa o indirectamente, capaz que perjudica a un familiar, a un conocido que lo usa, y sobre todo porque es un es un gasto que ponemos todos obviamente o sea, cada vez que se repara eso es Eh, primero que tenemos que pagar entre todos y segundo que es plata que no podemos destinar nosotros eh, a otras actividades o acompañar a instituciones como lo venimos haciendo hoy